al senador nacional Juan Carlos Marino. Juan Carlos, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, los saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, Juan Carlos, en las últimas horas hay declaraciones suyas pidiendo que se reúna o que se conforme la mesa Cambiemos aquí en la provincia de La Pampa. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es, es justamente ese, formar una mesa de conducción de las fuerzas que integran Cambiemos, en verdad. Yo esto lo propuse hace mucho tiempo atrás, no, no se pudo, no se logró, después en una charla que tuve con Marcos Peñas ahora, cuatro meses atrás, él me lo propuso, y, y a mí me pareció, estábamos mmm, próximo a la, a la primaria, digamos, no me pareció por ahí lo adecuado, sí. eh, y quedamos que pos-elección primaria sería bueno formarla, por eso es que la estoy pidiendo, y además, porque bueno, eh, no es que ya se ganó la elección, ni mucho menos, pasó la primaria, ahora vamos a la elección de octubre, donde... Bueno, hay que coordinar trabajos, esfuerzos, tareas, para que no se superpongan, ¿no? ¿Este es un pedido así, público, o ya se lo planteó a las autoridades de los partidos? No, no, porque justamente cuando me hacen la nota eh, desde el diario La Arena, entre todas las cosas que me preguntaron, eh, entendí que, que decir que formar la mesa de Cambiemos no es ningún, ninguna cosa nueva, sino que se viene hablando desde hace un tiempo, y seguramente vamos a tener reuniones en estos días, porque bueno... Eh, Macalister creo que no estaba en el país y algunos otros tampoco estaban. Bueno, tienen que estar todos, ¿no? Para, para conformar la mesa. Claro. Eh, ¿El resultado de las pasos eh, dentro del radicalismo, ¿ha dejado algún herido o alguna herida? En mi caso no. Mm. Eh, no sé en los demás. No deberían dejar heridas. Porque, a ver, los partidos políticos, por lo menos en el radicalismo, que es el que, al cual pertenezco, es un partido que cuando se logran los acuerdos y los consensos, adelante. Y cuando no se logran se practica la herramienta fundamental que tiene la democracia, que es votar. Cuando uno se somete a un proceso electoral, esto es sencillo, puede ganar o perder, no hay muchas opciones, o empatar en alguna ocasión, pero hay que respetar los resultados, yo los respeto, creo que todos los respetamos, y bueno, si a mí me preguntasen esta primaria, y claro, me hubiera gustado que el candidato que nos representara fuera Martín Garay, que era el para el que yo trabajé, y seguramente los que trabajaron para Francisco Torroba les hubiera gustado eso. Eh, pero también hay, es bueno decir que cuando vos sumás los votos que sacó Martín, que son más de 30.000, y los 25.000 de, de Torroba bueno, son más votos que los que sacó Maquieira, pero bueno, es una elección donde fuimos divididos y Maquieira no ganó, y hay que respetar los resultados. Por lo menos los que somos demócratas, ¿no? Lo que, porque hay, hay algunos que cuando ganamos está todo bárbaro. La gente no se equivoca y cuando perdemos la gente se equivocó. Y no, no es así. O te equivocás siempre o no te equivocás nunca. ¿no? El objetivo es eh, ganar y lograr eh, que metan dos eh, diputados nacionales para que tampoco se pierda la banca de la UCR, me imagino. El objetivo es ganar, sí. lógicamente. A ver, cuando un, un piloto se sienta en un auto de carrera, lo que quiere es ver la bandera cuadros. Y un, un jockey, cuando se sienta en un caballo, quiere llegar al disco primero. Y, Y todo, a ver, cuando vos competís, el objetivo es ganar, y lógicamente que el objetivo en esta elección, por lo menos las que yo encaro son todas con el objetivo de ganar, a veces lo he logrado, a veces no, y bueno, esto es exactamente lo mismo. Y si ganamos, lógicamente que no, no perdemos el diputado nacional eh, que tenemos, lo, lo cual es un, sería un doble beneficio. ¿no? ¿Y si se pierde Marino, quedará algún, algún reproche eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ve? Si se llega a perder. No, no debería. Uh -huh. no, no, no deberían quedar reproches, porque vuelvo a repetir. Eh, a ver, fuimos a una primaria, ¿no? No, ¿no? no es que le dijimos a Maqueira, che, mirá, acá tenés la candidatura, metele. No, no, fuimos a una primaria y bueno, no ganó. Eh, yo tengo la conciencia tranquila, eh, yo tengo muchos defectos, pero tengo algunas virtudes. Y las virtudes las encuadro en política, en lo que tiene que ver. Yo soy un gran componedor, un, un, una persona que cree en los acuerdos. Y lo intenté cuando, cuando en su momento Francisco fue el candidato a intendente y lo intenté cuando se disputó la presidencia del Comité Provincia entre Crona y Poli Alto Laguirre. Lo volví a intentar en esta última, acá en mi oficina, con Francisco y con, y con Martín Merongaray. Y bueno, y no se logró, con lo cual cuando los acuerdos no se logran, hay que ir a las urnas. Porque también es cierto, y es bueno decirlo, que a veces cuando se hacen acuerdos, desde los propios afiliados de un partido político dicen, sí, claro, se juntaron los cuatro dirigentes, arreglaron y ya está y cuando vamos a una interna y hay un ganador y el, el de tu preferencia perdió es, claro le entregamos el partido no acá nadie entrega nada ni nadie perdió nada eh, acá lo que hay que hacer es trabajarlos los logros... Eh, O por lo menos a mí me tocó en política trabajar mucho para, para lograr lo que he logrado. A mí nadie me regaló nada. Y, bueno, y esto es así. Marino, y aquellos que dicen desde el propio radicalismo que eh, el PRO no les da mucho lugar en, en el gobierno, que se trata más que de un Que aleancia? se vayan a otro partido. Que se vayan a otro partido. El radicalismo tomó una decisión. Nosotros somos orgánicos. Nosotros somos un partido político. No, no somos un club de amigos que hoy estás y mañana te vas. El radicalismo tomó una decisión en Goregochú Y más allá de esa decisión, en la provincia de La Pampa, en una convención donde asistieron 115 convencionales, 112 o 111 votaron a favor, con lo cual es prácticamente unánime. Eh, entonces, si no respetamos lo que definimos, bueno, entonces dediquémonos a otra cosa, dediquemos a hacer huertas, pero no trabajar en política. Por lo menos hay que hacerlo con seriedad. Cuando uno toma las decisiones, y hay que respetarlas, porque, vuelvo a repetir, Si cuando ganamos la gente no se equivocó, también es cierto que cuando perdemos la gente tampoco se tiene que equivocar, porque si no es subestimar a la sociedad y cada vez que se subestima a la sociedad entramos en un proceso que no es de los mejores. ¿no? Eh, Marino, el, la semana pasada eh, tuvo un cruce ahí con la vicepresidenta eh, Gabriela Michetti sí, en claro. el Senado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? La señora vicepresidenta no interpretó el reglamento como lo tiene que interpretar eh, Las cuestiones de privilegio las plantea cualquier senador en cualquier momento de una sesión, por eso es una cuestión de privilegio, es más, yo he usado dos en los años que llevo, y la primera no me voy a olvidar nunca, nunca había usado, porque ya el nombre de privilegio no me gusta, pero la utilicé cuando juré la anteúltima vez como senador, y el Canal 3 de la provincia de La Pampa eh, hizo creer en La Pampa que habían jurado dos senadores, los dos del peronismo, a mí no me pasaron, entonces dije para lo que tengo que usar una cuestión de privilegio pero por lo menos para que sepan eh, que no es culpa de los muchachos que trabajan en el Cana 3 sino los que tenían la dirección uh -huh. eh, bueno por eso pasan las cosas que pasan cuando vos crees que las instituciones son tuyas a veces te llevas alguna pared por delante eh, pero la vicepresidencia bueno la vicepresidenta creo que interpretó mal el reglamento eh, y bueno nada más ya está uh -huh. está bien eh, bien, Marino, queríamos tener la, la voz suya aquí en Radio Termes. Eh, le agradecemos estos minutos con la radio. No, es un gusto. Bien, la palabra Pero del bien. senador nacional, Juan Carlos Marino. Eh, son las nueve y media. Jonathan, ¿te quedó algo del ámbito deportivo? Bueno, quedó algo del ámbito deportivo porque Jorge Sampaoli dio a conocer la lista con.